Olavarría debía recordar de forma especial a Néstor Kirchner, ¿no? Sí, uno tal vez este, tiene que recordarlo por diversas cosas por lo que ha hecho Kirchner por la economía general del país que ha tenido una amplia repercusión en la ciudad, en la transformación económica e industrial que ha vivido en nuestra ciudad, al resurgir de, de nuestro perfil como como ciudad industrial como ciudad que ha, que ha logrado superar aquellas épocas de, de dolor desocupación y desarraigo que se vivieron en el 2001 pero además por las transformaciones a, a nuestra ciudad que ha significado el aporte del gobierno nacional tanto en lo que es la obra del en Sánchez de la 226, como también el, el enlace de la ruta 226 y ruta 3, que va a transformar sin duda la economía de nuestra ciudad, le va a brindar oportunidades que no ha tenido y además que viene a hacer realidad algo que fue soñado durante 40 o 50 años y que nunca había sido concretado por ningún gobierno nacional de los más distintos colores que habían pasado hasta ese momento. Eh, fueron proyectos esos, eh, que eran simplemente proyectos en 2006 2005-2006, pero ya están terminados, ¿no? como, como que parece mentira. Sí, realmente eso era un proyecto durante mucho tiempo En el, en el 2005 se habló con Kirchner, se firmaron los acuerdos y, y parecía mentira que se fueron a concretar Y se concretaron a pesar de la crisis internacional del 2009 fueron Son hoy una realidad Y paradójicamente la última vez que hablé con Kirchner Hablé de lo que a él más le gustaba hablar Que eran las obras públicas Y estuvimos charlando de, de esas de esas cosas que hacen y hacían la transformación del país bien eh, a ver eh, no solamente fue eso sino para para la barriilla significaron eh, con ese plan de obra del 2009 también este una importante cantidad de cosas que se han hecho digo eh, ha tenido eh, una mirada diferente decías vos en tu discurso eh, kirchner sobre la barria. Sí, en ese momento la barriilla fue la, la primera ciudad que pudo poner en marcha el plan de obra para los argentinos en la provincia de buenos aires somos reuniónó 9 de enero con, con kirchner y al, a los poquitos días estábamos ya armando todas las licitaciones y se pudieron poner en marcha y estuvieron terminadas antes del fin de año las obras de cloacas en San Vicente que hacía muchísimo tiempo que se estaban esperando y hacía 20 años que no se hacían la, las 300 cuadras de pavimento que se pudieron concretar la finalización de, del tramo del acceso a Hinojo hasta, hasta la ruta 226, eh, una serie de obras que, que se pudieron hacer en aquel momento se avanzó con, con lo que hoy es el acceso al, al aeropuerto, se avanzó un tramo de lo que es eh, la avenida del Valle realmente hubo un apoyo muy importante del Gobierno Nacional en un año que significó eh, generar una dinámica a la economía de la ciudad que le hacía mucha falta y que lo distinguió de lo que pasó en otras ciudades muy cercanas a nosotros que tuvieron desocupación, suspendidos y demás. Ustedes cuando eh, fueron por primera vez a encontrarse con Kirchner presidente eh, allá por el 2005, eh, ¿qué fue lo que los enamoró de, de, de Kirchner? Que ya habíamos tenido una, una relación política eh, y, y la verdad que ese día fue como institucionalizar esa, esa, esa relación él había sin duda una confluencia de miradas sobre el presente y sobre el futuro del país y la y nosotros tenemos una vocación por sumarnos a un proyecto nacional y popular con el fuerte liderazgo como el que planteaba Kirchner y ahí fue donde donde realmente quedamos convencidos que estábamos en el rumbo correcto estábamos frente a alguien que, que era un hacedor, como decía mi padre en aquel momento y que nos permitió eh, sumarnos a un proyecto con el que compartimos la la esencia y las raíces fundamentales de ese, de ese proyecto. ¿Y cómo, cómo era encarar una, una charla con Kirchner, ustedes viniendo de otro espacio político, en ese en ese momento, si se quiere, de, de, de intimidad entre vos, tu padre y Vitali, creo que estaban? La primera charla fue con Gustavo Poce, fuimos los tres y con Alberto Fernández también. pero La verdad que, que fue una persona a la que no habíamos tratado más que por algunos saludos, había estado en el acto acá en una barría, tenía algún diálogo telefónico con mi padre. Eh, la verdad que fue una persona absolutamente abierta, siempre fue un tipo absolutamente abierto aquí era, eh, yo recién, recién lo decía, una persona eh, totalmente optimista y una persona que además en, en la conversación personal era era alguien muy firme en sus convicciones pero absolutamente generoso en el espacio que te daba y te brindaba para escucharte y para contarte lo que él quería hacer para la Argentina ¿Era un tipo de palabra? Absolutamente, absolutamente, yo siempre he rescatado y no lo dije pero siempre rescato que lo que te decía Kirchner en privado, lo decía en público y hay cosas que hoy están pasando en la Argentina que Kirchner me las contó en el año 2009 que vos decías, este tipo tiene claro a dónde quiere llegar y, y ¿Por realmente... ejemplo? Hay unas cosas que están pasando con el mercado de cereales que me las decían, me las decían privado en el año 2009. Y uno ve que, que estaba pensando en, en un cambio sustancial por lo que significa hoy el comercio de granos internacional, por lo que significa el poder de las exportadoras, por eh, lo que significa la liquidación de granos en el exterior de las cerealeras. bueno eh, Realmente que vos vas viendo que poco a poco se iban concretando. Y otras cosas como el desarrollo de la infraestructura, que luego también fueron concreciones, eh, Y día me dice, estábamos almorzando, la, la última vez que almorzamos juntos, y me dice, eh, quedate tranquilo que, que estamos generando un gran cambio en la gente a pesar de que todavía no se ve, porque los pibes nos están acompañando. Tenía una, una fe inmensa en la juventud. Uh -huh. eh, ¿cómo, eh, cómo, cómo, ese, cómo, ¿Cómo era eh, tratarlo personalmente? A kirchner Mira, Yo tuve la suerte de tratar a dos ex, dos presidentes, a Alfonsín y a Kirchner. Y, y Alfonsín era una persona muy cálida, Kirchner también era un tipo muy cálido, pero pero creo que era un tipo que con el cual te trataba casi de igual a igual, sin perder su rol de presidente o de expresidente. Y... Eh, Y te, daba la, y te hablaba con muchísima franqueza, muchísima confianza en el futuro Y te transmitía una energía, una fuerza eh, y unas ganas de estar al lado de él que era impresionante Son esas personas totalmente distintas Es, es alguien que te, que te convencía eh, a los cinco minutos que estabas sentado con él uh -huh. eh, ¿Por qué crees que fue tan tan resistido en algún momento Kirchner? Eh, mira me parece que, que Kirchner lo que tenía es que generó algunas algunas resistencias de parte sectores económicos concentrados, de algunos sectores de la economía eh, y él y él me parece que Eh, tenía una pelea muy firme que era poner al hombre por sobre la economía al, al Estado por sobre la economía eh, o por sobre el mercado y eso me parece que, que fue lo que llevó a que algunos sectores que estaban muy cómodos con sus privilegios este lo combatieran aquí uh -huh. eh, ¿crees que a pesar de, del 50 y pico por ciento del triunfo de Cristina todavía esos sectores de la economía la van a seguir resistiendo? no sé cómo van a reaccionar me parece que lo que hay ahí es un un vacío de, de representación política y posiblemente haya eh, sectores que, que se resistan a, a querer conservar sus privilegios. este No, no, no me parece que toda la que toda la oposición esté representando intereses concentrados. Tal vez tengan miradas distintas sobre sobre el país, sobre sobre los estilos de gobierno, pero no no me parece que estén eh, representando es, esos intereses que enfrentaron en su momento al gobierno. Salgo algunas excepciones como fue la coalición cívica, como poder ser un sector del radicalismo o algo de lo de Valde, después del resto me parece que hay una eh una mirada distinta sobre el sobre el gobierno, pero no, no enfrentada en términos de, de, de defender intereses que se opongan a, a los intereses mayoritarios o populares. Eh, como intendente, ¿qué te dejó Kirchner a vos? ¿Qué aprendiste de Kirchner en la función pública? Una de las cosas que se rescatan muy poco de Kirchner es... Eh y que realmente te enseñan te enseñan mucho eh, te enseñan mucho a gobernar aquí, ¿no? o sea, me parece que nosotros aplicamos en la gestión municipal muchas de las cosas que yo le voy a hacer aquí en el gobierno nacional y esto tiene que ver con el orden en las cuentas públicas con mantener superávit cuando, con no andar este, prometiendo lo que no se puede cumplir con no generar falsas expectativas con, con trabajar sobre lo firme y no sobre sobre sobregirar la, las cuentas públicas esto me parece que son lecciones de, de gestión y también de modernizar el Estado, ¿quién no modernizó el nacional de una manera que, que te asombra cuando un organismo como el ANSES fue transformado absolutamente por por Kirchner en las distintas etapas, tanto en la de Sergio como la de Amado y ahora con, con Bocio, y que pudieron poner en marcha eh, todo el sistema de jubilación este de, de quienes no tenían aportes, todo el sistema de eh, la, la estatización de la FJP y ahora la, la Asignación Universal de una manera impresionante de la eficiencia administrativa que era impensado que el Estado lo pudiera hacer.